De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. ¡Titiritiri! Bueno, bueno, bueno, ¿qué me pasa hoy? Pues nada. He estado escuchando un poco de música y me he emocionado un poco. <risa> La verdad es que me da un poco de vergüenza cantar, porque no lo hago muy bien. Pero bueno, una buena canción siempre alegra el corazón. <risa> Así que hoy vamos a hablar de música. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de SpanishPodcast.net para aprender español escuchando y conociendo un poco de la cultura española e hispana. Si escuchas este podcast para aprender español desde hace tiempo, seguramente sabes que, de vez en cuando, hago alguna lección en la que hablo de alguna persona que ha sido importante en la historia de España. Hasta ahora te he hablado de muchos de estos personajes históricos, por ejemplo, Lola Flores, Cervantes, el Cid. Antonio Machado, Salvador Dalí, María Moliner, Velázquez, Camarón, Paco de Lucía, Sorolla, Catalina de Erauso, Gaudí, Zorrilla, Delibes, Ramón Franco, Juana la Loca, Buñuel, Almodóvar o Ramón y Cajal. ¡Son muchos! De vez en cuando recibo algunos mensajes en los que me pedís recomendaciones sobre música en español. Escuchar música en español puede ser una idea divertida para aprender español. En algunos episodios de este podcast te he recomendado algunos grupos que tienen canciones muy entretenidas y útiles para aprender español. Una pregunta fácil. Hace poco una persona me hizo esta pregunta. Según tu opinión, ¿cuál es el mejor cantante o la mejor cantante de la historia de España? En España ha habido muchos hombres y mujeres que han sido excelentes cantantes. Tengo que decir que, para mí, responder a la pregunta de ¿cuál es el mejor cantante de la historia de España? es muy fácil. Si la pregunta fuera ¿cuál ha sido el segundo o la segunda mejor cantante de España? La respuesta sería muy difícil. Hay muchas mujeres y hombres que podrían ocupar el segundo puesto. Sin embargo, la pregunta es: ¿Cuál ha sido el mejor? La respuesta, en mi opinión, es muy fácil. Tengo que decir que esto es algo completamente subjetivo. Probablemente otras personas tengan otra opinión, pero ya sabes yo siempre te digo lo que pienso. Voy a responder a esta pregunta. Voy a decirte quién ha sido, en mi opinión, el mejor cantante de la historia de España. Pero antes, permíteme que te hable muy brevemente de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Si te gustan las lecciones para aprender español como esta, puedes descargar los audiobooks de SpanishPodcast.net en esta web. Si consigues alguno, descargarás muchas lecciones para mejorar tu español escuchando y usando las transcripciones. Puedes descargar el audiobook para aprender español con conversaciones cotidianas, los audiobooks con las lecciones del podcast y también el audiobook El aprendizaje descomplicado. Te ayudarán a aprender español y colaborarás con nosotros para que podamos seguir publicando lecciones como esta. Gracias por adelantado echa un vistazo cuando acabe la lección. Y, si tienes dudas, envíame un mensaje y te ayudaré. Ahora vamos a hablar del mejor cantante de la historia de España. Yo creo que el primer puesto, el mejor cantante de la historia de España, ha sido un hombre que se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis. Si preguntas por esta persona en España, probablemente muy poca gente lo conozca. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo conoce a este hombre por su nombre artístico. ¿Qué es el nombre artístico? Muchos artistas, como cantantes o actores, no usan su nombre real, usan un nombre inventado. Hacen esto porque prefieren utilizar un nombre más fácil de recordar o que venda mejor. Luis Manuel Ferrillopis usaba el nombre artístico de Nino Bravo. Si preguntas a cualquier persona en España por Nino Bravo, todo el mundo sabe quién es. ¿Quién fue Nino Bravo? Voy a contarte algo sobre la vida de Nino Bravo. Él nació en el año 1944 en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Valencia, en el este de España. Desde los dos años vivió con su familia en Valencia, donde sus padres tenían un negocio, una joyería. Una joyería es un lugar donde venden joyas, anillos, pendientes, pulseras, collares, relojes de lujo y todo tipo de piedras preciosas. A los 16 años empezó a trabajar en el negocio familiar, en la joyería. Nino Bravo aprendió a trabajar como lapidario. ¿Qué es un lapidario? Un lapidario es una persona que talla piedras preciosas o semipreciosas. Tallar es dar forma a esas piedras para que brillen más y estén más bonitas. Una vez que tallas una piedra preciosa o semipreciosa, ya se puede usar en anillos, collares, vestidos, relojes… O en cualquier producto de joyería. Las piedras preciosas son cuatro, el diamante, el zafiro, la esmeralda y el rubí. Las piedras semipreciosas son más. Algunas importantes son el topacio, el ámbar, la amatista, el ópalo o la perla. Nino Bravo también trabajó como bodeguero en un restaurante del aeropuerto de Valencia. Bodeguero es una profesión relacionada con el vino. El bodeguero guarda y cuida el vino para que se conserve correctamente. Aficionado al canto. Nino Bravo era un aficionado al canto. Siempre le gustó cantar y lo hacía cuando tenía tiempo libre. En el año 1962 fundó un grupo musical con dos amigos. El grupo se llamó Los Hispánicos. En poco tiempo este grupo musical se hizo muy popular y los contrataban para actuar en muchos bailes y fiestas de la época. También participaron en algunos concursos en los que consiguieron muy buenos resultados. Sin embargo, los amigos de Nino Bravo pensaban que la música no era lo suyo. ¿Qué significa eso? En español usamos la expresión no ser lo suyo no ser lo tuyo o no ser lo mío, cuando pensamos que no hacemos algo bien, que no podemos ganarnos la vida haciendo eso. Los amigos de Nino Bravo pensaban que la música no era lo suyo, así que decidieron abandonar el grupo. Por este motivo, el grupo Los Hispánicos se disolvió en 1963. Unas puertas se cierran. Y otras se abren. En español decimos que, muchas veces, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Esto significa que, cuando sucede algo malo en la vida, generalmente siempre surge una nueva oportunidad, algo diferente. Eso fue lo que le pasó a Nino Bravo después de que su grupo desapareciera. Nino Bravo se unió a otro grupo llamado los Superson. Este grupo le acompañó durante toda su vida artística. Nino Bravo empezó a ganar popularidad y consiguió actuar en el teatro más importante de Valencia. En el año 1968 recibió ofertas de algunas empresas discográficas. Una empresa discográfica es una empresa que se dedica a hacer dinero organizando conciertos y vendiendo discos promocionan a artistas. Nino Bravo empezó a ir a más festivales y concursos de música, aunque solían eliminarle pronto. Algo bastante curioso, ¿no? El éxito de Nino Bravo A partir del año 1969 todo cambió para Nino Bravo. Una canción llamada Te quiero, te quiero hizo que lo conocieran en toda España, Y también en América Latina. Es una de las canciones más bonitas de Nino Bravo y una de las más conocidas. A partir de ahí, cada canción que cantaba se convertía en un éxito. Nino Bravo empezó a dar conciertos por toda España, a actuar en televisión y a dar conciertos en muchos países de América. Nino Bravo tenía muchos fans en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, México y Puerto Rico. También actuó con gran éxito en ciudades como Nueva York y Miami. Su voz se convirtió en una voz inconfundible para muchos españoles y también para muchas personas en América del Sur. Una anécdota curiosa. Nino Bravo hizo muchos conciertos en América del Sur, Uno de ellos lo hizo en Bogotá, la capital de Colombia. Allí lo detuvo la policía. ¿Por qué? En aquella época había una ley que obligaba a los artistas extranjeros a dar, al menos, un concierto gratis en un escenario público. El problema es que, además, Nino Bravo tenía que pagar a toda una orquesta. Al final, Nino Bravo pagó una multa y lo dejaron libre. Solo fue una anécdota, pero seguro que se llevó un buen susto. El último concierto de Nino Bravo Nino Bravo dio su último concierto en el año 1973 en su ciudad, Valencia, durante las fiestas de las fallas. Las fallas son las fiestas típicas de Valencia. Hay un episodio sobre estas fiestas en el podcast he puesto un enlace en la transcripción. Un mes después, Nino Bravo viajaba con su coche desde Valencia hasta Madrid, acompañado por dos de los músicos de su banda. Desgraciadamente, alrededor de las 10 de la mañana sufrieron un accidente de tráfico. El coche, conducido por Nino Bravo, se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana. Una vuelta de campana es dar vueltas sobre sí mismo. El coche volcó varias veces. Varias personas vieron el accidente, que fue bastante grave. Decidieron trasladar a los heridos en sus propios coches para llegar lo antes posible a un hospital. Sin embargo, Nino Bravo murió a los pocos kilómetros. La noticia de la muerte de Nino Bravo fue una noticia muy mala para muchos españoles y también para sus seguidores en América del Sur. Nino Bravo era una persona muy querida. La gente disfrutaba mucho con sus canciones y, por eso, mucha gente se sintió muy triste. Además, solo tenía 28 años cuando murió. Tenía toda la vida por delante. Hoy en día, mucha gente sigue escuchando sus canciones. Su voz sigue sonando en la radio y también en la televisión. Aunque su muerte fue algo muy triste, sus canciones siguen alegrando la vida de la gente hoy en día. Lo que canté al principio de la lección es un fragmento de una canción de Nino Bravo. No puedo poner música en el podcast por motivos de derechos de autor, pero he añadido algunos vídeos con canciones de Nino Bravo en la transcripción. También he escrito las letras para que puedas comprender todo lo que dice. Echa un vistazo, seguro que te gustan. Además, Nino Bravo tenía una pronunciación muy buena y no cantaba muy rápido, así que podrás usar sus canciones para practicar español. A mí, personalmente, me gusta mucho por la potencia de su voz y la emoción que consigue transmitir. Las canciones más conocidas de Nino Bravo. Puedes buscar muchas de sus canciones en YouTube. Te recomiendo escuchar estas canciones. Libre, Noelia, Te quiero, te quiero, Un beso y una flor, Puerta de amor y América. Son las canciones de Nino Bravo que más me gustan a mí. Espero que te haya gustado la lección y que te ayude a mejorar tu español. Recuerda usar la repetición, la imitación y todas las demás técnicas que te explico en el podcast. Y, ahora que termina la lección, echa un vistazo a los audiobooks, seguro que alguno puede ayudarte a mejorar. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.